Ay, ay, no, calla, Hala. Ala, a ver, y que a ver, está todo cambiado. Eh, vale, ya está. Imagináis vos que yo no dije nada, que acabó la sintonía eh, y que suena esto. Vale, no, y que, eh, y que se ve lo que pasa, a ver. Ya lo, ya lo comenté la, la semana pasada, pero ya que... Eh, ay, espera, que tengo que <ríe> que la... la eh, todo lo que ya... Joder, mierda. Dios, no hay sitio para nada. <ríe> todo, todo lo que hay, el, el, el mobiliario eh, de, la, de la cuca, de la radio cuca. ¿Qué pasa? Joder, ¿por qué no suena? El Este tampoco, mierda, joder, mierda, puta caca, pedo, pis, Dios, joder, mira eh. si, si de normal había pifes, pifes técnicas, eh, cuando arrancaba Edonia, joder, y tan los monitores están muy pa'lante y molesta la luz. eh, para pa' atrás, carame algo, como si lo hubiera, ay, eh. ay, joder, Ay, ay, oye, llevo aquí un, llevo aquí un pedazo ya, eh, llevo aquí un pedazo, eh, ay, a ver, súbete ahí, joder, que llevo aquí un pedazo en el estudio y, y todavía son las, ¿eh? son las nueve y diez de la noche y todavía estoy, estoy arrancando, y ¿sabéis por qué? Porque, porque, porque tanto cambiado, tanto cambiado y entonces cuesta mi trabajo, tengo que andar corriendo de un día para otro, Madre de Dios, estoy. estoy. Eh. Oye, mira, eh. Hostia, aquí pasó ahora lo de. Eh? No, perdona, que yo estoy, estoy falando solo. Y es que, a ver, se eh, me va a echar un poco en esto. Y a ver si, si voy a recostarme aquí en el. Eh? Voy recostarme aquí en el, en, el, en el sillón, la butaca de. Eh? De falar de, de la butaca del locutor. y voy a tomarlo con... voy a intentar tomarlo con, con calma, ¿eh? voy a intentar algo con calma. Pues que decía ciejo, eso, que, que llevo madre, estoy como si hubiera corrido una maratón. Y nada más lo que hice, claro, es que ahora, a ver, veréis, eh, el, el ordenado donde tengo que, que enchufar el, el yapicerín de música, está a, a manzorga, y, y el sitio donde tengo que meter el, el CD de fondo, Estaba más derecha y está, está muy para allá. La mesa yo un poco más más estrecha. ¿eh? Y entonces, es claro, pasa una cosa. Que yo que te he visto que otra gente también tiene Carlos los propios problemas. Y entonces cuando llegué, pues estaba lo que yo la mesa mezcles eh, echa para los los Los teclados estaban en unos sitios... Bueno, que yo, semana no, no, a uno de ellos no lo vi. Tuve que... que buscarlo, eh, luego quise yo mover unas cuantas cosas y cayó, me un, un pie de micro al suelo, menos mal que no me dio, porque pese en la de Dios, pero bueno, oye, yo lo que hay, ¿no? Mira, con lo contento que estaba yo con, con el cambio, ahora, como para pa decir lo contrario? No, pero bueno, pues me llorase cosas. Lo que pasa que sabéis, sabéis, no cuestión, ¿eh? Eh, ...sí, yo ahora puedo decir... ...no, pues esto había que hacerlo así... ...había que hacerlo así... ...pero ya que yo no lo hice... ¿eh? ...y hubo una persona... ...o serie de o serie de personas... ¿eh? Que, ...que tomaron la, la molestia... De, ...de hacerles cosas... ¿eh? ...de ir a comprar... Mm. De, ...los materiales... ¿eh? De, ...de venir a la radio... Y, ...y montarlos... ...y de ponerlos de una manera... ...entonces yo... ¿eh? ...que no hice absolutamente nada... ¿Eh? Ahora no puedo, no puedo protestar, no puedo, puedo decir no, esto me llora así, me llora así, ¿eh? cambialo No me gusta lo que hiciste, no me gusta el, el hueso trabajo, ¿eh? así que ahora tenéis que ¿eh? que que, que, que, que, que, que, que cambiarlo, que ponerlo al me gusto. ¿eh? Hey, mirá, la de veces que digo yo eso, eh, de Ay, pero, joder. La de veces que digo yo eso de, hostia, de, no voy yo a cambiar el programa, ponelo a gusto de nadie, ¿no? El programa este faigo lo llevo a en o mío, y yo no ni doy gusto nadie. Coño, pues ahora lo que pasa es que, eh, que, que, que claro, yo lo que no puedo hacer ahora, y decir yo, venga, pues eh, ponelo al mi gusto, mm, ponéis esta... ¿Eh? este inmobiliario de la radio ponéislo al me gusto. Yo no oficias nada. Yo no oficio absolutamente nada. ¿eh? Yo no no colaboré. Pero yo igual yo ahora quiero que lo pongáis al al me gusto. Pues no no no no ya así ¿eh? nada. No ya así nada la no nada la cosa. No ya así nada cómo funcionan las cosas. Bueno, y después de, ¿eh? de todo este discurso extraño, incoherente y bueno, pues ya es que con todo esto ya estáis de, de sobra, donde ¿eh? ¿Dónde estáis? Estáis sintiendo la radio cucara, estáis sintiendo radio cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada, metiendo para para obvio y alrededores. Y no voy a decir eso de para algunas partes de y para algunos alrededores, nada más. yo lo dije, Ay, bueno, llegó al 4 de día, ya no lo dejo y también mmm, podéis estar sintiéndolo a través del, del www.radioq.org eh, eh, pues eh, ya os pues lo digo, siempre que estéis sintiéndolo en directo o en diferido, si estéis sintiéndolo en directo ¿eh? pues entonces es hoy eh, día 16 de marzo del 2017 y en el GMT, en la franja horaria GMT más uno eh, Ya que estoy venga a moverme Estoy buscando un sitio, no lo encuentro No no encuentro el sitio Bueno, a ver, eh, ahora que ya calmo un poquillín Voy a poner el micro En el pie de micro eh, Quédame muy cerquín A los monitores eh, Estoy mal a gusto de, de verdad que estoy mal a gusto Qué repugnante soy, eh. de verdad Soy un repugnante, ponérmelo todo No vino blanco y tal Y yo aquí a protestar, soy un repugnante Pero bueno, hoy está ah. que decíamos yo que eh, que estando en el 107 modo 3 de la frecuencia modulada, tan radio Cuca, siendo no dirías tú el que mala agüero Ay, no voy a coger el micro una, una mano. Bueno, pues que sobre todo que ya que estáis sintiendo ahora mismo anedonia, no podía ser otra cosa, tiene que ser anedonia. Si estáis sintiendo anedonia, más estáis sintiendo al. Al arnedónico miserable. El, el otro día tuve yo con una con una paisanina, ¿eh? una paisanina encantadora, una paisanina muy muy mayor que está ya cerca de la centena de años. ¿eh? Cerquina, cerquina, no un ahí todavía, pero no ni falta mucho. Eh, yo conocíla hay unos cuantos años. ¿eh? Y una de las cosas que más me prestaba de esa mujer, y lo, lo entusiasta que ella era, lo vital que ella que era ¿eh? en, aquel, en aquel momento. Eh, según fue pasando el tiempo, eh, bueno, pues yo veía que, que esa vitalidad. Bueno, pues marchitabas un poqueñín, ¿eh? Eh, estaba un poco mugurienta en pues, vez de a mí Y bueno, pues yo veía que iba besando, que tenía días más animados, días menos ¿eh? Y la cuestión de que, bueno, pues el otro día, la última vez que la vi, Díxome ella que lo más, lo más duro, ¿eh? lo más duro de, de ser tan mayor Y tar, tan sana, porque pan arriba está muy sana. Lo mismo de ¿eh? de, de, de cabeza que, que, de cual, que de todo lo demás, que de sistemas corporales. Está muy sana, muy sana. Y decíame que, que de todas maneras lo más duro ¿eh? y era que cada vez se sentía más sola. Y bueno, pues uno puede decir, va, pues será que la familia no mira para ella o que, o que eh, perdonay, inciso... Eh, Eh, ...Mazetu, buenas noches a ti a ti también... ...préstame la de Dios que... Eh, ...que te has aquí sintiendo... ...sintiendo nedonia... ¿eh? ...hago el inciso, sigo hablando de la... ...de la mulleresa... ...y decíame lo peor, ¿no? ya que me siento sola... ...y yo decía, bueno, pues igual y ...bueno, pues porque... ...muchas veces los fíos pasen de... de los paz ...y eh, los nietos, o qué sé yo... ...en este caso no, no, no... ...no pasen absolutamente día... Eh, lo que pasa, no bueno, tan, tan yo, y ven bien, bien los de ese mes en cuando, pero bueno, muchas veces, eh, bueno, pues no tienen a la familia. Y bueno, yo decía eso para consolar, y digo, no, oye, que tan, tan para allá, ya sabes que vienen en cuanto pueden, no sé qué. Y decía, no, no, pero, pero si no, no, ese es el problema. Eh. El problema es que ando, ando pero viejo, eh. voy a, a los sitios de siempre... Y ya no conozco nadie. Ya no conozco a nadie. Eh, claro, uno puede pensar... Bueno, pues, ¿qué será? Problema eh, cognitivo. No conozco a nadie porque... Porque ahora no hay... Eh, no lle quien a reconocer. O, o me malo. O, no, no. ella me decía, no conozco a nadie porque... Porque murieron todos. Toda la gente que yo conocía fue muriendo. Poqueñen a poqueñen. Ya no queda nadie. Ya no me quedan... Amigos, ya ya no me queda la gente que yo conocía Los conocidos de la ciudad Ya no están tan, tan muertos ¿eh? Uf, claro, Según te dicen eso hostia, ¿eh? La verdad que tiene que ser muy duro ¿eh? Imaginais vos Vivir mucho ¿eh? Tanto tiempo que vayas viendo morrer a, a toda la gente ¿eh? A toda la gente del, del todo alrededor Eh, yo una cosa como, ¿m? como el anacronismo, como el anacronismo, como en un tar en el momento que, que debiera estar. No sé si me lo explico. Supongo que viene esta reflexión a la cabeza, porque en los últimos días, ¿eh? pues bueno, entre eh, amigos que parieron, bueno, paren parenles amigas, los amigos son pare, amigas que parieron. Outros que tan preñados, preñáis, vuelvo a meter la pata, preñense ellos, no los preñamos nosotros. Bueno, pues que eso entre paríes y preñáis y cosas por el estilo, estoy quedando solo entre la gente de la mi generación que que procrea. Hoy dixo díxome un, un rapaz, Falando de este tema. dijo una cosa bueno pues que yo pienso que que que él de la cuestión estaba informando y un rapaz un amigo común de que eso de que de que la mujerta estaba preñada preñada de él obviamente y dijo algo no me de no lo y tal para eso estamos aquí coño pues igual es verdad seguro que estamos aquí para muchas cosas, ¿no? O que el hecho de estar aquí fainos hacer y desear muchas cosas y trabajar por ellas y conseguir unas y otras no, pero sí que paz que lleva, verdad que bueno pues cuando uno llega a una determinada edad que no te que qué ser la misma, la generación de anterior a la mía, de los míos paz pues lo normal ya era tener fíos a los 20, 20 y pocos años, en eh, la miocención nación, pues igual sube hasta los 30 y muchos, pero bueno, la cuestión, es que llega un momento en el que parece como que, ¿eh? como de, que de repente explota, ¿eh? llega un, un insight, ¿eh? España el tema de los fíos, y de repente todo el mundo en, un, en una francha de unos pocos años, ¿eh? Eh, bueno, pues procrea, tiene fíos. El, no ya el mío caso no el mi caso no por falta ganes ¿eh? ya lo ya lo ya lo dije de alguna de alguna otra vez eh, yo bueno pues pasé por un pase por supuesto por un periodo de este de cuando te pácate eh, que en ese momento yaz y intensifiques en un momento lo que llegue el, el instinto ¿eh? el instinto paternal en el mío caso y bueno pues maternal supongo que que en el caso de de, de, de otros el instinto maternal pues, supongo que será también más fuerte que, que el paternal ¿no? bueno pues por las circunstancias que no vienen al caso en el momento que me vino el instinto ese tenía posibilidad de, de procrear pero bueno pues tienes una serie de circunstancias que me llevaron a no procrear Todavía estaría interesado, de verdad? Seguro que es una cosa, una cosa compleja, pero sí que igual llega un momento, llega un momento en el que, en el que, bueno, pues, tras después tú a hacer, a enfrentarte esa cosa compleja. No todo el mundo ni mucho menos, hay mucha gente que, que cree que, que se junta con una pareja. y morren de viejos y nunca tuvieron hijos no porque no pudieran ni pues, pues a lo mejor sencillamente porque nunca no tuvieron nunca no tuvieron intención yo la intención ya vos digo tuve ¿eh? la tuve la tuve lo que pasa que bueno pues pues no se no se materializó pero pero yo una cosa muy curiosa porque mira yo acordarme un, una vez ¿eh? que una, bueno, una circunstancia que la cuento no pasa nada yo esa que lo que lo cuento lo cuento todo sin ningún problema pues una vez con, con la con la mió partner del momento pues eh, rompióseme el el, el condón ¿eh? entonces bueno pues había había riesgo de, de embarazo y la verdad que bueno pues pensamos seriamente si valía la pena Pues m, tratar de, de poner remedio al tema a través de, de medicaciones o de echarlo a, a ver qué pasaba. En ese caso, curiosamente, bueno, pues fue, fui yo el que más parte de ahí huyera de, de no tomar, de no arriesgarse a que, a que sucediera tal cosa. Yo en aquel momento no tenía ninguna, ¿eh? ninguna gana, ninguna intención de, de procrear. Y curiosamente, pues la mía pareja, sí. ¿eh? Y bueno, pues acuérdame que tuvimos un, un debate, un discutino importante acerca del tema. Eh, al final que bueno, pues digamos que llegamos al acuerdo de que untando del de acuerdo los dos, que igual lo más interesante en ese momento pues era eh, poner un remedio farmacológico. ¿eh? Eh, la cuestión que yo, que a la que yo quería llegar y el, el argumento que, que yo di en aquel, en aquel momento eh. Eh, el argumento que yo di en aquel momento era que todavía me quedaban cosas por hacer y que yo entendía que tener fíos era, o sea que el momento de, de, de tener fíos, de procrear y era el momento en el que ya eh, habías hecho todas las cosas que querías hacer ¿Eh? y en ese momento, bueno, pues ahora ya habéis terminado y ya era el momento de, bueno, pues de, de, de traer otra vida y que fuera esa vida la que la que de se desenrollase, ayudar a desenrollarse esa vida ya poniéndola a la tuya en un segundo plano, ¿no?, la propia. Cosa que, bueno, por testimonio de la gente que sí que que sí que tiene fíos, no deja de ser, tampoco siempre y así nada, pero bueno, pues una... una cuestión bastante bastante general ¿sí? que mucha gente en el momento que procrean en el momento que tiene eh, esos fíos bueno pues antepón, ¿sí? pues el, el desenrollo de ellos eh, los deseos de ellos las ambiciones de ellos a los propios entiendo que lo mejor eh, consideran tiene una visión parecida a la que yo mostraba en aquel momento bueno pues que venga yo ya fi de todo Entonces ahora llega el momento de que, de que otros lo fegan. Supongo más, supongo también por los testimonios de los demás, no por el 100% de nuevo, sino por una mayoría considerable, que algo muy ¿eh? llega algo muy satisfactorio. Supongo que, que debe llegar una intensidad similar a cuando uno consigue esos les metes, el fecho. <coughs> de que consiga esos metes bueno pues uy apagó el apagó el ordenata eh, bueno señor macetu eh, una cocina no eh, no voy poder no voy poder decir nada eh, y más no sé si si voy poder poner más cantarinos porque esto ya la hostia y apagóseme el el ordenata eh, no No sé, o sea, se apagó se apagó el, el monitor, dejó de recibir señal. Eh, a ver. Voy, mm, ay, Dios mío. Ay, ah, luego luego la y la hostia porque la gente, eh, la gente quiere que, que yo participe y que feganedonia, pero si va todo en contra mío, no me pasa nada. Voy a voy a abrir el otro ordenata voy a abrir el ¿Eh? el otro día, al fin y al cabo y el que y el que está grabando, entonces oye pues mira, de una mala, de una mala no se pierde, Perdón, hay que corte el discurso, pero bueno son cosas que, son cosas que pasen, ¿eh? son cosas que pasen. De todas maneras, ya os digo que, que lo arreglo yo, vamos, esto arreglo yo con una con una velocidad, ¿eh? que vais a quedar, que vais a quedar asustados. Eh, bueno, espera, arreglaría lo con más velocidad si supiere dónde están los los otros ordenadores. Eh, ya estoy ya estoy aquí me hace todo, estoy en el otro ordenador. A ver, espera, eh, voy a tener que esto de fácil el por los también tienen los os eh, los os problemas, pero bueno, tengo aquí la, la Subí mi bicicleta eh, y entonces traigo les luces de, de la bicicleta. A ah, ver, vale, al contrario. Eh, yo más que nada por poner el cantarín de, del final, eh. No os penséis que ir por otra cosa. Ay. Estoy cambiando el, el yapicero de música de un ordenata al otro. Ay. Pero no me, no me entra. Esto pasa mucho, eh, que, que, que no ay. sí, ahora sí. Vale, sigue, no, no análisis nada, joder. Sigue para entre sin analizar ni hostias. Ya es que está preguntándome que si, ¿eh? que si quiero analizar, que si hostias, no me no, no quiero analizar nada. Eh, a ver, entonces, ahora tengo que decir. Eh, entiéndome yo, eh, vosotros seguí a las vuestras cosas que yo entiéndome yo. Tengo que decir equipo eh, extraíble. Coño, no sale extraíble. ¿o? Hago la ley a ver este. Así ah, sigue sí, este y que no sé por qué coño pone otra cosa y no pone extraíble. Como tiene que ser a la pues está y sigo con la grabación. Sigo con el chat. Joder, esto va todo de puta madre. A ver, eh, lo, que, lo único que... Eh. Vale, sí, ahora ya está. ¡Hala! Ya está todo arreglado. ¿Visteis? ¿Eh? ¿Qué rapidino? Bueno, pues sigo con sigo con mi discurso. Eh, bueno, eso que estaba con el tema de, de la gente que, que tiene fíos, eh, que en principio es una cosa supuestamente satisfactoria, que la mayoría de la gente está de acuerdo con que con que ella es satisfactoria y con que bueno, pues el el el algame, el que los los <ríe> más de tu intolerable la pifiana ¿no? son y voy a la COPE <ríe> pues bueno, aquí, aquí vamos a que vamos a hacer. No sé quién estará haciendo programa en la copa en este momento, quiero decir. Pero bueno, oye, va en este momento que era ayer, nueve y media. No, yo más o menos sé de los de Radio Nacional bueno, pues, Mira, pon Radio 5, pase tú Hay un programa, a mí que no sé por qué ¿eh? Eh, Tengo cierta carencia por la política internacional Y tú que bueno, ya ya sabéis que, ¿eh? que, que la mi visión política es muy exigna Pero sin embargo, por lo que sea Pues préstame la política internacional Y, y en este momento, en, en Radio 5 Hay un programa que se llama Nueve no no nueve no joder nueve continentes no los hay cinco continentes y falen de política internacional yo me préstame soy raro este para eso es ¿eh? raro por muchas cosas pero bueno pasó pasó también entonces todos los días potricando contra la política de tal y, y, y por embargo soy un consumidor no de noticias de política internacional tremendo que vamos a que vamos a ¿eh? Opa, a padecer Bueno, en fin, que estaba yo hablando de la, de la maternidad eh, barra paternidad, ¿eh? de la progenitización, algo así, ¿no? puede ser, bueno, de la procreación. Eh, pues eso, bueno, pues, es que yo en aquel momento pensaba que me quedaban cosas por hacer y que el momento de, de procrear, de tener fíos, ya era, en base de todo, Nada, me parece que sigo en la cuca. Bueno, a ver, a ver. Está bien, ¿qué? Está bien esto. de tener fidelizados a los sintientes. ¡Qué presto, qué presto, qué pasada! Gracias, hombre, gracias. estáse mayor mejor aquí, ¿eh? Está mejor aquí que la COPE, en Radio 5, ¿eh? Todo y verdad. tú que. Yo si tuviera que escoger entre sentir a Nado de o sentir a los a los eh, corresponsales estos en, en África, en, en, en Iberoamérica, en, en Asia. Bueno, no sé, igual, no sé lo que digo escoger, igual escoger a Nado Comiserable también. No sé. Dito que yo no llegué a tenga yo mucho aquello, eh, pero bueno. Oye, en <ríe> fin, qué sé yo. Hay gente que, hay gente que presta. Bueno, pues que seguimos con el tema. En resumen, que yo en aquel momento pensaba que todavía me quedaban cosas por hacer y por algún motivo pensaba que, bueno, pues que el fecho de, de ser pa, que iba a hacer, que no pudiera hacer todas esas cosas. Eh, bueno, cosas que en aquel momento decía de algunas y de algunas todavía no les no les hice Lo que pasa que, ¿eh? y de verdad que no les fice, Ni en agora lo mejor tengo mucha mucha intención de de faceles, ¿eh? pero bueno ah, eh, la cuestión lo que yo también quería decir y que después años después cuando yo todavía estaba en bueno estaba en en en, en una edad adecuada para la, ¿eh? pa la paternidad acá acá maternidad ah pero allí que Eh, apagarás el orden <risa> estoy hablando de 40 mil cosas a la vez vosotros tranquilos que, que no pasa nadie ya estáis a más y si sentís este este programa ¿eh? te acostumbrado de sobra ¿eh? bueno pues que años después por una bueno, pues por un, un evento vital de estos que, que suceden que suceden a veces en la vida de las personas bueno pues de repente de golpe y porrazo Sí, de golpe porrazo, un poco, poco más o menos. Eh, bueno, pues entendí que debía ser, que tenía que procrear, ¿eh? que tenía que, que ser que ser pa. Eh, necesitélo, de repente necesitélo, fue li literalmente. ¿eh? Voy a dar más de explicaciones porque bueno, ya pues, veis que yo no tengo problema, pero en este momento no cuadra para nada. Literalmente eh, dormíme y despertéme, dormíme sin tener ninguna intención de ningún deseo de paternidad y eh, abrí los huellos con todo el deseo de paternidad del mundo. Tenía una gana terrible. ¿eh? Tenía una gana terrible. Y la cuestión es que seguía yo emparechado con aquella persona que en su momento tenía gana yo no, y tuvimos un, un alderique sobre el tema. Pero pero en aquel momento, pues, ella deseara ya de, de tener ganas, por lo visto. O eso, o ya era espíritu de contradicción, ¿eh? Y era como, ¿ahora quieres tú? Pues ahora no quiero yo. <risa> no, no, no, no, espíritu de contradicción no, seguramente, sencillamente, pues, eso. Que, que en el momento que, ¿eh? que yo empecé a tener tanta gana, pues, pues esa otra persona, pues, dejó de, de tener de hecho de tener tanta gana una faena no una, una faena muy gorda bueno pues oye incompatibilidades hayles, hayles muchas veces ¿eh? incompatibilidades de pareceres de, y de cosas de, que quiere una persona hacer en un momento y la otra no ¿Eh? pues tampoco hay ¿eh? para tanto ¿eh? no hay una cosa tan, tan extraña Pero bueno, la, la cuestión ya que por ese motivo en aquel momento no, no procre y ahora, después de eso, pues ya pasaron muchos años, y bueno, pues las circunstancias hicieron cada vez más alegoses para el tema de la procreación. ¿Eh? Ahora no sé, igual sí que es verdad que, que Fizi, No me no voy a decir que Fici todas las cosas que quería hacer, hay eh, muchas de aquellas cosas que, que quería hacer que todavía no Fici, pero bueno, hay, eh, a lo mejor ya que sencillamente ahora ya no me da mucho más faceles, ¿eh? no sé si esto tiene que ver con la anedonia o qué, o con qué tiene que ver, o, o, o a lo mejor y verdad lo que decía este, ¿eh? este rapaz que para eso estamos aquí, ¿eh? para procrear eh, y un poquillo también lo que decía aquella teoría está eh, aquella teoría no me acuerdo cuál era si era la sociobiología ahora no me acuerdo eh, si era la sociobiología o aquello de genes egoísta no me acuerdo no me acuerdo tendría que tendría que repasarlo pero que decía que, que bueno que los individuos que no somos otra cosa que el soporte de los de los genes para para y es verdad ¿Eh? Y es verdad, no, eso no vamos a negarlo, que bueno pues que analizando todo esto desde la teoría de la evolución y desde la teoría del aprendizaje, pues la verdad es que bueno, pues que no hay ninguna ninguna locura de decir que al fin y al cabo la conducta de, de los individuos, casi de cualquier especie, ¿eh? nosotros no somos excepción, pues va encaminada a, a bueno pues a procrear. a procrear, a conseguir transmitir esa genética a la presidencia de la de la especie, ¿no? a eso va a eso va dirigida toda conducta, ¿sí? y así nada pues no joder no a ver eso es una covariable una cosa que aparezca pero que no llegue a ver digamos en nosotros ni en el pavo real ni en el león ni en el perro ni en la rata tienen una intención de, de procrear cuando folla ¿eh? no, no llegue que él pensando meca voy a follarme a esta otra rata hembra ¿eh? o voy a dejar que me folle este león la leona para sin transmitir los genes ¿eh? y tal no me no no me no No creo, vamos, no sé, digo ya no me, no, es pues, que yo no soy tampoco ningún, ¿eh? no soy tampoco ningún, ningún, ningún teórico del tema. Pero bueno, yo cuido que sencillamente lo que, lo que se busca, con lo que buscamos o lo que busquen otros organismos con esas conductas, lleve un reforzador, ¿eh? obtener un, un refuerzo, obtener un, un placer, ¿eh? que allí lo que pasa que si placer pues iba aparechado como consecuencia pues la transmisión de los genes pero que no llega la transmisión de los genes lo lo lo primordial y habrá los también que digáis meca neónico pero no no estás diciendo una una barbaridad porque por ejemplo qué sé yo pues hay muchas especies que a lo mejor pues la hembra pues no disfruta del coito incluso puede ser doloroso y dañino ¿Eh? Ya, Pero la cuestión es que eh, a lo mejor les, eh, vamos a suponer que hay hombres que se dejen y otros que, que no se dejen ¿eh? Vamos a suponer que hay machos muy interesados en, en, en echar el semen en, el, ¿eh? en una fema y que hay machos que no tienen ningún interés Bueno, pues, ¿cuáles eran las características que, que van que van a transmitirse, que van a heredarse? Coño, pues el que no tiene ningún interés en follar, posiblemente los dos genes va a pasar como los míos, que no van a transmitirse. ¿eh? Y el que tiene interés en follar, pues entonces ese sí va a transmitirse. Y entonces la siguiente generación, pues todos los que tenían poco interés en el follaje ¿eh? pues desaparecieron y esos rasgos ya no están. Vale, sí que que que estoy haciendo un discurso aunque yo precisamente te... supuestamente diciendo en contra, estoy haciendo un discurso muy xenoticista. Sí, oye, es una yo una contradicción que en la que en la que yo me veo metido. Pero bueno, oye, en fin, eh, las contradicciones de ese en cuando aparecen, ¿eh? Aparecen. Y en este caso, pues, pues bueno, en el mío caso yo gorda No pasa nada porque ya lo dije más veces, ¿eh? Está en esta contradicción, ya me ya me metí más veces. El ser totalmente antigeneticista y ambientalista. Bueno, totalmente no. ¿Mm? Eh, yo entiendo sencillamente que la, la genética y el ambiente, la herencia lo adquirió y lo, y lo, y lo transmitió, no, de, no dejen de ser dos caras de la misma moneda. ¿eh? Pues uno interpreta el ambiente en función también de lo, de lo que, de lo que viene de fábrica, digamos, ¿no? Eh, seguramente, oye. Yo una cosa imposible de saber, bueno, imposible, eh, qué sé yo, bueno, las ciencias avance que lleva una barbaridad, entonces cualquier día lo mejor se puede hacer, pero bueno, nosotros en principio, ninguno de nosotros sabe cómo ven los de cómo ven los demás, es entender más yoñe. Eh, obviamente, obviamente, eh, puede teorizarse, puede hipotetizarse, que no ve igual una persona con los huellos oscuros con una persona con los huellos claros. supongo que más o menos en eso oye pues estaremos de acuerdo la percepción de la luz y es diferente eh, los cuellos oscuros supuestamente eh, el iris absorbe más luz y la luz que pasa y menos ven, ven, digamos más oscuro también los cuellos claros seguramente bueno pues eh, Um, refleje más luz y esa luz puede entrar eh, de la pupila. ¿Mm? No, sé, no sé, son teorías, eh, son teorías, son hipótesis. Pero bueno, supongo que la percepción de los colores, ¿Mm? la interpretación que no es su organismo fae de, de la de una determinada longitud. de, de ondas electromagnéticas que son las que los nuestros huellos son a captar pues seguro que ya es diferente en función de eso ¿eh? seguro que, que, que muy, por muy poca que sea la diferencia pues entre percibir el mundo con huellos oscuros y percibir el mundo con huellos claros pues de alguna diferencia tiende a haber ¿eh? por muy sutil y muy pequeña que se haya, pero hayla hayla ¿eh? entonces es bueno pues una cosa es que el ambiente sella extremadamente importante para es muy importante pero también es verdad que bueno pues lo que viene de fábrica ¿eh? heredado, el color de los huellos heredarse ¿eh? ¿eh? no nos lo da el ambiente eh, bueno pues simplemente eso pues ya nos ya influye por más pequeña que sea la, la diferencia acuerdo yo cuando estaba metido en debates más académicos Entre, ¿eh? en, entre ambientalistas y geneticistas Pues eh, había un argumento que solían dar Que solían dar, ¿eh? que solían dar los, la parte más, más ambientalista Y llegué a decir que incluso pues, dos simiélgos ¿eh? Que tienen exactamente la misma, idéntica ¿eh? Idéntica, idéntica carga genética totalmente idéntica, tienen diferentes, no tienen iguales al 100%, cien. ¿eh? A lo mejor bueno, pues físicamente qué sé yo, sí, pero en eh, cuestiones de personalidad y demás y de carácter, podían ser un poquicín un poquicín diferentes. Al de, ¿eh? de, una persona que argumentaba diciendo, "Y qué? vamos a ver Aunque sean dos y miegos, aunque sean si a meses, decía él, aunque sean si sea meses y te han toda la vida experimentando exactamente lo mismo, uno va a experimentar un poquito más a la izquierda que el otro, y el otro va a estar siempre un poquito más a la derecha que el, que el primero. Y, y, y bueno, pues no dejaba de, no dejaba de, de, ser, de ser verdad. ¿eh? La verdad que, bueno, pues. Eh, y era un argumento para decir que bueno que pues que la, la genética ya era muy importante pero el el ambiente tenía también un, una influencia brutal en el desarrollo de la eh, de la per, de la persona por cierto aprovecho para hacer un inciso Y ahora ya, bueno, ya no se lleva tanto, pero hubo un tiempo en el que estaba todo el día falándose de la posibilidad de la clonación humana, los clones, cuando ella clones, y había debates de cómo será eso de, de, de que haya dos personas idénticas, dos seres idénticos y tal. Y yo, bueno, cuando aquello llevaba las manos en la cabeza, y decía, pero bueno, pues, pero ¿cómo se puede ser tan mongol? Los clones anden ya por ahí, para la calle. Los inmielgos son clones perfectos. ¿Eh? el uno del otro ¿eh? y me pasa a mí que no se está montando ningún ¿eh? ningún espectáculo de ni, ni ninguna contradicción ni ninguna paradoja porque haya clones andando per de, de toda la vida pero bueno hay estas cosas que ¿eh? que se ponen de que se ponen de moda y que en fin la que en el tiempo hubo la moda de los clones ¿eh? hay muchas modas Que en un tiempo hubo la moda de los perros que mordían a los niños, eh, en otro tiempo, bueno, en fin, son modes, son modes, son modes, De un día que se mentira, eh. pero y que pasen muchísimas cosas y una temporada, pues ya moda falar, falar de una de ellas. Esto cuido que lleve cuando lo de la ovellina aquella, la bella Dolly en cuestión, que la, que la clonaron... Y entonces bueno pues empezó todo el debate se de moda el tema la, ¿eh? el tema de la clonación y tal, todo el día todo el día hablando de ello ¿eh? y era y era el tema perdona suena un poco raro ¿eh? y que tengo un moco y estoy mirando a ver si lo saco estoy aquí metiendo el, el dedazo ¿eh? sí ya veis yo, yo cuento las cosas así na, así así, como soy yo no tengo problema y así me estoy sacando un moco ¿eh? un moco que está duro ah, a ver salió sí salió Y yo le veo ¿Cuánto? No tengo problema. ¿Eh? Eh, siempre contaré respecto a este tema. Bueno, ya sabéis que yo soy muy muy poco correcto. Eh, siempre me presto. Ya hablé más veces de aquel libro infantil, de aquella historia de aquel niño que ya era tan educado nunca metía los dedos en la nariz. Y entonces, como nunca metía los dedos en la nariz, pues acabó llenándose ahí de... ¿Eh? ...de mierda y, y crecieron flores... <ríe> ...y el tabato orgulloso... ...de los de flores de, la, de la su nariz... ...lo que pasa que claro... ...las flores crecieron... Y ...empezaron a hacer cosquillas... Y entonces como hice en cosquillas, entró y gana de, de estornudar y estornudó y he hecho fuera todos los todas las flores y todos los mocos y tal y entonces ya estaba muy triste. Bueno, yo para que no me para que no me pase eso, ¿eh? Pues yo en, sin problema, en, sin problema ninguno. Pues yo yo collo y, y, y, y me meto a les manes, les, los dedos na Na narria y y, y, y, y como se dice esto joder y me saco y me sacó los mocos vale pues ponemos un, un cantarín a ver escogí y yo no tengo muchos hoy tengo muchos aquí para que no me pase como el otro día que a cuenta de a cuenta de, de ponerlos del internet, de YouTube, salen en mono. O voy a ponerlos lo que no sé es si van a si van a salir en mono también o, o, o van a salir en, en estéreo. O... No tengo ni puta idea, pero voy a, voy a ponerlo, a ver qué pasa. ¿Eh? Si lo sentís bien, me avisáis. Si, si lo sentís mal, pues, también me avisáis y avisáisme de todo. Y, y así no yo entero. Me, y, y encantado de enterarme y joder, oye... A ver, ahora lo que pasa es que como estoy a oscures, ¿eh? ahora no veo cuál es el ya veo cualquier canal que tengo que, que subir para que para que suene esto <risa> y tremendo, y es tremendo. Eso no lo vivís en, en otros emisores, joder. No, no lo vivís ni, ni siquiera en otros, en otros programas de, de Radio Cuca, nada más en anedonia. ¿eh? <risa> Porque no suena, alguna la ley. Ahora tiene que sonar. Ah, ahora ya suena, ahora ya suena. <ríe> Disfrútalo. Sigue sintiendo Radio Cuca. Sigue sintiendo Radio Cucaracha la radio del queso de un kilo. r a t i -O -C -U -C -A. R -G, La radio libre. Dubieu. Bueno Dubieu y, y de muchos sitios, de muchos sitios. Ahora mismo estoy al contrarme con el problema de que están transmitiéndome a través del chat. que bueno, una de, una de las entiendes habituales de, ¿eh? de este de este programa, ¿eh? la, la amiga María, claro, sin de un sitio en el que, en el que no, van a, no van a cambiar la hora. ¿eh? Y entonces, a partir de la semana que viene, ¿eh? porque ya, pues no sé si esta ya la próxima, la que, cambien, la que cambie la hora, a partir de la semana que viene, allí, por lo visto, como no la cambien, bueno, pues va a emitirse a a una hora que, que no va a poder estar presente. Cago en la ley, joder, pues es una pena, porque, hostia, ¿eh? otra razón más por la que no me gusta el verano, ¿sí? María, vaya mujer, siéndolo mucho. Hombre, hay una opción, hay una opción, que que vuelva a quedar en sin trabajo, ¿eh? y entonces, bueno, pues ya puedo volver a hacer a Nedonia les, a las 10 de a las 10 de la noche ¿eh? Eh, tuve que cambiar a las nueve porque bueno pues madrugo mucho ¿eh? y entonces pues pues no podía permitirme llegar tan tarde a casa Hombre, lo podía <risa> nadie nadie no me quitaba lo que pasa que bueno después estaba como un mortuorio y ya a ver costaba me trabajo incluso subir eh mismo subir para la hora de subir ya ya estaba ya estaba yo ya estaba yo muy cascado ¿eh? perdona, que hice aquí un invento para sentirme yo los cascos pero nada, quítalo eh, o sea ya que bueno hay la opción esa de que para pa Xunetu que ya cuando eh, cuando termina el contrato, pues no me renueven eh, y entonces pues ya ya vengo yo ya vengo yo otra vez a les 10 eh, no, eh, que no penséis que sería ninguna cosa tan grave si no me renueven oye pues Estoy a gusto, eh, empréstame trabajar ahí, pero pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, Si no se trabaja por pues no suerte, vaya. Para otra gente y un drama, eh, perder el trabajo. Eh, Para mí, por fortuna, de momento no hay drama. Se da drama pues cuando lleve no sé cuánto tiempo sin trabajar y estas cosas. Entonces sí se será ¿eh? un drama. Pero bueno, de, de momento, ¿eh? De momento todavía no, no, no iba a ser, ¿eh? No iba a ser. Así que, pues no sé, María, lo único que... Ah, dime no, no quiero que te despidan. Bueno, me no, despedíme, no, sencillamente con no renovarme tienen tiene abondo, acabas con el contrato y ahí, pues, con no renovarme ¿eh? Ya no hay falta que me despida Eso es ni siquiera allí una cosa deshonrosa en decorosa. Y no me echen, y sencillamente que, que se acaba, ¿eh? y entonces eh, bueno pues eh, daráme una despedida con todos los honores y, y estas cosas ¿Eh? pues, y otra cosa me reposa la verdad es que no lle, ¿eh? como llevo toda la puta vida así. tampoco llegué una cosa que me fuera que me fuera a sorprender ¿eh? entonces bueno pues mira ventajas es que, que tiene ¿eh? el, el, el ser un precario toda la puñetera vida que te acostumbras Mira, una, una cosa que, que podía hacer ahora que, bueno, pues que, que soy una persona eh, supuestamente seria, con, con un contrato, con, con unas perres eh, todos los meses y estas cosas que, eh, que una, alguna gente tiene y otra y otra no tiene, soy yo ahora, eh, igual dentro de unos cuantos meses ya no soy. <ríe> y vuelvo a ser uno como al de antes. Bueno, lo que os decía... que igual era ahora el, el momento perfecto para para procrear ¿eh? pasa que ahora faltame con quién ¿eh? faltame con quién pues no se puede procrear solo diz ¿eh? María eh, sobreviviré nos veremos en el invierno <risa> bueno hombre, pues siempre te quedarán los poscas siempre quedarán los poscas oye de una mala ¿eh? da algo y de algo me la de Dios eh, tener sentientes se en directo pero bueno no sé igual veo todo a ver si me paso para para 10 para seguir teniendo una sentencia fiel nada no creo eh no creo no te voy a no te voy a engañar que eh, esto de venir a las 9, la verdad que que damos una vidilla tremenda porque no vaya muy tarde y, y, y yo quiero lo quiero lo más así, ¿no? bueno que vos decís eso que, que a lo mejor ahora ya era el momento de, ¿eh? de procrear lo que pasa que esto de la procreación tiene una ¿Eh? ...ten una dificultad así... ...una cosa que no lle guapa, no lle buena... ...que esto de que fegan falta dos... ...vale, que podéis decirme... ...yo oh, ya no un tanto, porque puedes adoptar... adoptarle no, adoptar lle carísimo... ...no más pueden adoptar los que, los que tienen muchos perros ...y mucha estabilidad que yo no tengo... ...y bueno, ahora está debatiéndose eso... ...mucho eso de la maternidad subrogada... ¿eh? De, los, ...de los vientres alquiler... yo no sé si eso me, eh, me convencería eh, porque yo en ese aspecto soy un poco soy un poco clásico ¿eh? no un clásico en el sentido de que me parezca algo algo inmoral y, y piense que un niño tiene que tener un pa y una mamá Dame la sensación esto a ver obviamente yo ni lo sé ni lo voy a no voy a saber nunca Más que, bueno, pues por lo que me cuenten otras personas, yo directamente no, nunca no voy a saberlo. Pero dame la sensación ¿eh? de que el fecho de con una mujer te apreñada, eh, a ver, me salud primero, seguro que no lle el 100% de los casos, pero seguro que que muchos sí si lle. Que el fecho de que una mujer te apreñada, Que, que lleve nueve meses de, de preñez que, que después eh, para ¿eh? Eh, a mí paezme que eso tiene que, que crear de algún tipo de, de algún tipo de vínculo ¿eh? no sé ya os digo si será verdad y tampoco bien supongo que, que esto no, no sucede en el, en el 100% de los casos pero pero no sé hasta qué punto ¿Eh? Eh, toda esta cuestión de la maternidad subrogado, de, eh, de los úteros de alquiler y demás eh, no es una cuestión en la que está metida también la, la variable clasista ¿eh? Eh, pudiera ser que, que una mujer ¿eh? que no tuviera necesidad ¿eh? que pudiera ganarse la vida lo que necesita de otra manera eh, se dedicaré al alquilar el útero. Pregunto, no sé, una cuestión que me, que me pregunto. Eh, y un poquillo en paralelo a, eso, a ese debate que hay sobre, sobre la prostitución, ¿eh? tanto femenina como masculina, pero bueno, eh, la prostitución debe ser un 98% femenina igual que un 2% masculina. Eh, no lo sé, la verdad que nunca me puse yo a mirarles estadísticas, pero bueno oye, pues me imagino que hay que un poqueñina que hay un poqueñina cena y ese debate que siempre dicen los, los contrarios a la, a la prostitución los, los que están a favor de a favor de ella dicen eso de bueno hombre, yo que eh, muchos que trabajen de esto ye, porque, porque, porque ellos quieren así porque hay una manera fácil de Eh, de conseguir perres y demás y bueno pues normalmente el el bando contrario ¿m? dice eso de sí hombre pues tú fallos conseguirles perres de otra manera y eh? y también se dedicarían a esto no pues no lo sé, no lo sé yo a ver yo, yo, un, yo, un tema que yo un tema que me llama la atención precisamente por por eso porque yo no sé no tengo tan claro que seguro que sí hay hay personas que que se prostituyen pues, pues porque porque quieren ¿eh? porque quieren y porque hay una manera de, de ganar un perres una forma que para ellos o para ellos perdón para esas personas eh, pues bueno no supone un, un esfuerzo ¿eh? supone, bueno pues prefieren eh, hacer eso que, que no en otro tipo de ¿eh? de, de, de, de trabajos de actividades Que ellos pueden suponer más esfuerzo, más dificultad Hombre, yo personalmente eh, pensaría que Eso ya es especialmente, bueno, pues penoso ¿eh? Especialmente penoso, especialmente trabajoso. ¿eh? Parecería, mami, pero bueno, también de verdad que opinión seréis para todos Pero también de verdad que de la misma manera que digo esto ¿eh? Digo que casi estoy bastante seguro ¿Eh? de que la gran mayoría de las personas que se dediquen a la prostitución, si no tuvieran necesidad de hacerlo, de, de eh, si os ofrecieran la posibilidad de ganarse la vida de otra manera, eh, seguro que seguro que lo hacían. y eh, al cuarto menos sé, era un poquito me da la cabeza que ya eh, ya falé tantas veces de aquella carretera aquella vía rápida de, eh, de barcelona hacia los pueblos del, del sur eh, agaba castel de fels y demás eh, aquella aquella vía rápida pues con veredes pues les putes poníanse poníanse allí a, a exhibirla A su carne ¿Mm? eh, por algún motivo quedó más grabada aquella putina roja de la que ya de la que ya tantas veces y bueno pues de eso que tiene el, ¿eh? es el fantasioso pues muchas veces imaginé la la su vida eh, no sé por qué aquel parece que aquella putina roja si dieren la posibilidad de, de ganarse la la vida de otra manera no sé por qué estoy casi seguro de que de que aceptaría esa otra manera y y te sería de de de prostituta no sé no lo sé igual me confundo pero otra vez no la conozco son nada más lo veía en el en el autobús de la que iba pa Barcelona y y de la que volvía pa pa el camping aquel de Gavà nada más de eso Pregúntame qué será de ella. Pero bueno, como me pregunto qué será de, de tantas personas que, que conocí en un momento y que después decía de, de ver más. Pero bueno, ella en el caso de ella, ella es más curioso porque ni siquiera hay una persona que yo conociera directamente. y nada más una persona que veía desde, desde, la, desde el autobús y que vería lo mejor tres veces, cuatro, como mucho. Bueno... Y si esa misma persona, esa misma putina roja dieron la posibilidad de en cuenta de, de, de prostituirse, de vender el el souteru, en cuenta de vender eh, bueno pues la el sofañecuetu, la, la el sopeellu vendiera vendiera el el úteru. o alquilar, mejor dicho, bueno, porque tampoco ye que vendan sexo o alquilen, bueno, sexo igual si lo venden, porque que no venden y eso cuerpo alquilen, bueno, reflexiones mías, reflexiones mías, pero eso, pues, entre entre entre prostituirse y y alquilar el útero. qué diferencia hay pues hombre, seguro que es mucha pero pero igual no en tanta igual también hay una cuestión clasista ¿Mm? igual no lleva tan fácil para, para, una, para una mujer pues el, el estar a un, a un individuo y después desfacerse de él ¿Mm? no sé no sé a lo mejor me confundo totalmente y, y, me, y viene cualquier mujer que se dedique a esto y me dice, no no claro no hay problema ninguno tú haces eso como puedes hacer cualquier otra cosa cobres una suma importante y ya acabó se acabó ese otro problema ¿eh? no lo hay bueno no sé yo mira mira de la misma manera que que yo Tengo que reconocer, mandan narices, que cosas raras pa un hombre, no tan rara como como piensa alguna gente, pero bueno, relativamente rara. Yo ni nunca fui de putes, ni ni intención que tengo, nada más de pensar dame, dame un no sé qué. Pues de la misma manera yo cuido que nunca podría tener un fío atravies de ese proceso de ¿Eh? de la maternidad subrogado. No lo sé. No lo sé. Y es verdad que ya sabes que, que yo tengo cierto, ¿eh? cierto nocio cierto noche de, y eso de decir siempre, nunca, tal. Entonces no voy a decir que, que nunca lo tendré, pero voy a decir que las probabilidades, ¿eh? Son muy pequeñas. ¿Y es algo posible? Se me sí, posible y y probable, no amigos, probable, probable no ye. Eh, bueno, en general, eh, eh, que, que yo de alguna vez procree, eh, que haya por ahí un, un, un anedónico piquiñín, eh, y posible, posible, y probable, eh, no extremadamente, extremadamente improbable, eh. Hombre, esperemos que en el caso de que se diere esa posibilidad. Joder, que no fuera un anedónico pequeñín, que fuera un chavalín muy, muy feliz, joder. ¿eh? Que no heredase eso de del, del sopá. ¿eh? Que aprendiera otras, otras cosas. Mira, igual podía ¿eh? curárseme o atenuárseme la anedonia enseñando cosas, ¿eh? aprendiendo cosas a, a otra persona. Más de una vez... Curiosamente, no bueno, igual no es tan curioso y se dice a, ¿eh? a muchas a otras personas también, pero más de una vez personas diferentes eh, en, en relación entre ellas, eh, sintiéndome falar y, y dar opiniones y demás, eh, bueno pues acerca de hijos, de acerca de crianza y tal, dijeronme eso de joder, serías un buen padre, ¿Eh? que yo muchas veces no sé si eso oye un cumplido. ¿Eh? Oye, fármeme la puñeta <risa> en plan de serías un buen padre, pero jode este porque no vas a, a hacerlo ni bueno ni malo. Pero bueno, oye ¿va? en fin, ¿eh? este es, este es, ¿m? cosas. Díciéronmelo muchas veces, muchas veces. Eh, no sé si si será verdad, si será, si será mentira, pero pero decir, díciéronmelo una, ¿eh? una, una, cantidad de veces, de veces tremenda. ¿eh? En fin. Vamos a sentir otro otro cantar a ver qué a ver qué pasa. I Wrong. Play my favorite song, and I could tell it would be long, the hills with me, yeah me, and I could tell it would be long, the hills with me.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 Bueno, pues nada, eh, que vamos eh, llegando al final, al final. ¿eh? Al final. Eh, eso sí, no voy a terminar el, el programa sin antes cerrar el círculo. Acordáis vos que, que empecé hablando de, de esa persona ¿eh? tan, tan mayor que, que viera que sentíase sola? Porque, bueno, pues toda la gente que, que conocía. Eh, fuera fuera morriendo, ya no estaba. Entonces, cualquier sitio que iba, ya, ya no la encontraba a la asociente. La ¿eh? Y sabía perfectamente que, que ya no iba a encontrarla nunca. ¿eh? Bueno, pues si esta persona se sentía de esa manera, eh, teniendo hijos, teniendo nietos y habiendo procreado, y bueno, pues teniendo a esas otras personas. Yo en ese momento pensé que, bueno, pues... ¿Cómo me iba a sentir yo si, si llegara a viello? ¿Eh? Porque, bueno, eh, sí que es verdad que por un lado... Eh, yo relacionaba lo con la, con la maternidad, con la paternidad, en el, el mío caso... Eh, pensando en que, bueno, pues... El, el hecho de que lo, la gente con la que yo me relacionaba, el mío círculo de amistades... pues cada vez vayan teniendo más fillos, pues fail entre otras cosas, cosa que me parece bueno pues bastante natural y normal que esa gente pues bueno de repente tenga pues toda una serie de de obligaciones y de y de de cosas que hacer totalmente distintas y que bueno pues lógicamente hay un share de las de los ¿Eh? De, de, de, yo más o menos sigo haciendo las mismas cosas que un niño ¿eh? yo sigo siendo un niño yo acuérdame cuando tenía veintipico años no sé por qué, sentíme viejo y ahora que tengo el doble siéntome, siéntome más mozo, siéntome cada vez más más niño, eso sí, un niño triste ¿eh? no vayas a pensar que que un niño, que un niño feliz que nadie, ¿eh? que nadie se confunda Pero bueno, que eso, pues yo voy deseando de tener contacto, pues porque, oye, pues a lo mejor si tuviera fíos, pues podría mantener más contacto, pero como no los tengo, pues igual no. Y, y va a pasar el tiempo y yo no sé si veré morrer a, a la gente o sencillamente me separaré de ella, pero sí que es posible que llegue un momento en el que ya no conozca a nadie. Así que también es verdad que como pienso que yo no voy a vivir mucho, no sé por qué, pero tengo metido en la cabeza que yo voy a morrer a los 70. ¿eh? Voy a morrer a los, a los 70. Uy, eh, que se despide María. Eh, hasta pronto, María. Eh, dice me despido de una vez luego escucho el post completo nada tranquila no te preocupes que queda queda poco ella eh, voy a ella eh, voy a cortar el, el discurso pronto estoy ahora en una, una reflexión profunda final estas cosas que, eh, que pasen en, en este programa que de vez en cuando me pongo profundo como ahora eso que estoy viendo que yo no voy seguramente no sé por qué tengo metido en la cabeza que, que yo morro los 70 que son bastantes eh, son muchos A ver, pasa que bueno, son, o hasta alguno puede decir, no joder, no son muchos, que eh, que la, la esperanza de vida está más para allá, nah, yo muero a los 70. No sé por qué, tengo, tengo lo metido en la cabeza y, ¿eh? y soy tan necio más que como cumpla, como vea que se acerca el, 70, el 71 cumpleaños en no un morrito vía, pues igual me, no sé, ¿eh? Eh, igual tengo que tirarme para un puente igual. <risa> no joder y coño y coño pero sí que es verdad que eso pues si llego si llego tan allá voy a estar solo va a matar a alguien a lo mejor los los los que fueron los mis amigos ya no están ya no están a lo mejor a lo mejor sí qué sé yo ¿eh? a lo mejor falgo otros amigos ¿eh? no creo eh, cuando uno va haciéndose viejo bueno no la capacidad de generar amistad todavía todavía la tengo buena todavía la tengo buena todavía conozco a gente que que me puede que me puede resultar resultar agradable no lo sé cuando cuando tenga setenta años ya en Estonia ya fechas o tropecientos aniversario ya os contaré eh ¿se irá en Edonia para cuando cumpla los 70? qué sé yo, igual sí Bueno, me temo que ya sabéis visto es lo que significa que empiecen a sonar estos notes de compuestos por el ese al que pillaron. Eh, que nos dice que, que no os pillen, eh, pero, pero el pillaron, bueno, por razón de más, para que todos los demás tengáis cuidado, que no os pillen y que el jueves que viene eh, con cambios horarios incluidos y todo lo demás Que estáis aquí igualmente, hombre Que estáis aquí igualmente Que facéisme un poquillo infeliz, eh? Un en un ratín a la semana Una orina y pico a la semana nomás, Pero bueno, oye, joder ¿eh? Que siempre presta. Oye, venga, de verdad que os lo digo En serio, ¿eh? que no me ¿Vale? Venga, tal yo aquí Solo ha servido para que ahora sepas Que esto es un cabero, pura y Propia. Y va cambiando Según convenga tener biografías En la enciclopedia El piato total. total Para que no vuelan los hechos Que nunca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 mata gabardino pero nunca de solo sauna pisándote malversa el paso doble y con ellos las rompe ya tu silencio. lo lo que te dio primeroú a la disidegia piensa y que no te cojan que no te cojan ya no te cojan que no te cojan Eres un canijo pero sabes que aquí a la vida das coberla que estás padeciendo una náusea constante De tragarte siempre en los mismos rounds Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas, demasiadas veces En el mismo sitio sobre el mismo eje Y ya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 Que no que no Que no que no Que no te toca Que no que no